nombre es Bravo, soy de la agrupación hijos Mendoza. Buenísimo. Bueno, Nazareno, en realidad, preguntarte qué significa para ustedes como hijos, digamos, haber restituido a la nieta número 117 ah. y que esa nieta sea justo la de María Domínguez. La verdad es que es una, una mezcla de sensaciones eh, linda tremenda porque, bueno, son muchos los años que se, que se llevan esta lucha y Y encima agregarle a eso a la alegría de cada vez que se recupera un nieto, que nos toca tan de cerca, por, por ser un caso acá en Mendoza, bueno, es como algo sumamente grande. La verdad es que es difícil por ahí ponerle palabras, porque no es solamente alegría, ni es solamente emoción, sino que bueno es una mezcla de, de sensaciones. Pero bueno, estamos festejando, por ahora festejando y después, por supuesto, preparándonos para... ...para todo lo que viene y para seguir... ...porque estas cosas también ayudan a, a redoblar los esfuerzos. Te a preguntar por eso... ...porque acá en Mendoza este ha sido como un año bastante movido... ...para ustedes si se quiere... ...el juicio que comenzó... ...que tiene a, a personajes bastante importantes... ...digamos de la justicia mendocina... ...se suma a esto... ...como que ha sido un año movido, ¿no? Sí, mirá... ...la verdad es que hace ya un par de años... ...que, que se viene movilizando mucho... De, ...de lo que tiene que ver con, con los temas de memoria y justicia como decís vos, en un nivel, si se quiere, inédito para lo que es la historia de la provincia, aunque siempre existió el reclamo, siempre existió la, la persistencia de la lucha, etcétera pero por supuesto que a nivel de, de, del cuarto juicio que se está llevando adelante, que es una mega causa, y esta noticia que hemos recibido hoy o que se ha hecho pública hoy, no, no, no deja de ser también un síntoma de, de un trabajo que se viene haciendo hace mucho, Y también es muy importante para, para el ámbito local porque, bueno, por ahí nos acostumbramos a que muchas de estas, de estas cuestiones pasen más alejadas, en Buenos Aires, en otros lugares, y cuando toca tan de cerca es como que remueve figuras muy íntimas para el, para la provincia, digamos, para el sentido común también de la gente de acá de Mendoza... Eh, mentira, hay muchísima gente que todavía se sorprende de que en Mendoza también haya ocurrido la represión no por ahí hay mucha información pero se lo relaciona más con algo que ocurrió en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces esto es un empujón enorme para para, bueno, para ganar oídos, para ganar voluntades y, y sostener un, el reclamo, la lucha, la, la, la memoria, que, que es algo que se viene haciendo. Y para preguntarte un poco sobre María Domínguez, ¿qué representa para hijos o quién es? Porque muchos también se alegran y nos alegramos, ¿no? Porque es una gran luchadora acá de los derechos humanos en Mendoza. Claro, bueno, mira María y las madres en general para nosotros han sido una referencia, inclusive antes de que le, le hayamos podido poner ese ese, ese nombre, digamos. Eh, muchos de nosotros nos conocimos siendo bebés, niños, en las reuniones que, que organizaban las madres, los familiares, acá en Mendoza desaparecidos, eh, o con los expresos, digamos, todo el, el círculo de, de, de lo que son los organismos de derechos humanos, y bueno, por supuesto que María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 Así que, bueno, es una persona para la que nosotros siempre nos, nos, la tenemos para agradecerle, para tomarla como referencia, para para también imaginarnos si nosotros vamos a ser capaces de, de llegar a la edad que tienen ellas eh, en la calle, digamos, trabajando por Memoria y Justicia. Así que, eh, bueno, es una alegría enorme también y que, bueno, que le toque a María y a la otra abuela también, por supuesto, pero María, que es la que nosotros conocemos de, de la militancia, Eh, bueno como un premio doble digamos y no, lo último que te voy a preguntar nazareno tienen mañana supuestamente una concentración verdad sí mira eh, se ha planteado eh, a partir de la noticia que se hizo pública hoy en encontrarnos mañana a las 10 en la puerta de los tribunales federales que es donde se está desarrollando el juicio mañana también hay audiencia y la idea un poco es eh, bueno ajustarnos y poder eh, expresar esta alegría Eh, ahí en la calle y también ver cómo se sigue. Nosotros, desde hijos, eh, se viene trabajando en el tema de, los, de lo que para nosotros son nuestros hermanos apropiados desde el año 98 y todas estas situaciones en general lo que hacen es que la gente se acerque más o haya más consultas de personas que tienen dudas sobre su identidad o gente que cree conocer A, a distintos casos de apropiación durante la dictadura entonces se eh, convierten en todas estas buenas noticias en un esfuerzo enorme para después poder sostener todas esas todas esas pedidos esos esos llamados que se hacen y que por lo menos en lo que es el caso de nuestra comisión de, de la agrupación hijos y la comisión hermanos específicamente, es un trabajo que se hace absolutamente a pulmón y basado sobre todo en la militancia de, de un de de gente que está encargada de eso así que bueno, también es ver cómo nos preparamos para lo que se viene, que seguramente van a ser muchísimas consultas más de las que ya se hacen, que son un montón y bueno aprovechar también para, para difundir los casos de acá de Mendoza para bueno para seguir sosteniendo esa, esa, ese trabajo de, de memoria y de justicia y vinculado a la identidad tan fuertemente como es el de la recuperación de, de una nueva nieta Te agradezco muchísimo y la bueno. verdad, bueno, felicitaciones también por todos los logros que están pasando y la cantidad de, de lucha que tienen detrás, así que vamos. Bueno, bueno, muchísimas gracias y mira, la verdad también es que nosotros nos apoyamos un montón en, en los medios comunitarios, específicamente tenemos un espacio en La Mosquitera los viernes y bueno, también para nosotros es parte también todo esto de toda la gente que desde tantos años se viene activando con estos temas y formando parte de, de distintas maneras, porque por ahí inclusive Eh, nada repartiendo un panfleto dejando la, lo, los panfletos que tenemos nosotros con los casos de apropiación acá en Mendoza en distintos lugares, son cosas que han ido colaborando en que se difunda deje de ser un tema invisible como se intentó hacer en un momento y que sea de una cuestión más colectiva como es ahora, así que para nosotros estamos muy contentos y nos, nos, nos alegramos pero también lo, lo marcamos en una cuestión de la sociedad en general que ha podido avanzar hasta lograr esto así que también felicitaciones para todos